Les canto, canto también a la vida Mi canto es para las flores que nacen del corazón Las blancas son la esperanza, las rojas son el amor Que a mis hermanos les brinda Las blancas son la esperanza, las rojas son el amor. A mis hermanos les canto, canto también a la vida, mi canto es para las flores que nacen del corazón, mi canto es para las almas que están en la soledad. en la soledad Nie